Ràdio 77, la Ràdio Lliure de Mallorca. llama la atención ver este muestrario de miserables ejemplares humanos distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad sí. estos canallitas de mente inestable estos rufianes de baja estofa estos césares de pacotillas que sólo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo vinieron a Brighton con el premeditado objetivo de poner en peligro la vida y la propiedad de sus habitantes. Con el poder que la ley vigente nos otorga, este tribunal aplicará las penas correspondientes. Se lo pensarán dos veces los tipos de vuestra nalea afectados por este virus pernicioso si tenéis que pagar una multa de 90 libras. Yo voy a pagarle ahora. ¿Me presta usted su bolígrafo, señor? Si silencio, silencio. Llévense a este hombre. Silencio, en la sala. El de la radio Radio, radio, radio ZSSS sí, sí, sí. Espera un momento Esta vez no tengo que preguntarte dónde has estado, ¿no? Eso te parece muy gracioso, que estás satisfecho de ti mismo ¡No! ¿Cómo que no? Tú estabas allí, tú y esas fieras que llamas amigos Sí, estuvimos allí Y supongo que te llevarías más porquerías como esta, ¿no? No pongas cara de imbécil Me dan ganas de entregarte a la policía ¿De dónde ha sacado esto? Yo qué sé, me las dio un fulano y... Ah, sí, eh. Y naturalmente tú no podías decirle que no. Pero qué, qué maldama, mamá. Yo... Supongo que si te hubiera dicho que eran matarratas te las hubieras tomado igual, ¿verdad? Para luego ir como una manada de lobos a hacer el mayor daño posible a las personas. No sé qué clase de ser he traído al mundo, te juro que no lo sé. Tu hermana no es así. Ah, no, ¿eh? No, ¿qué coño no lo es, claro, ¡Menuda no, es! Tú con tus drogas y tus fotos asquerosas no haces más que barbaridades. Tú eres una normal, eso es lo que eres. Habría que meterte en una jaula. He hecho lo que he podido y mira los resultados. ¡Un gamberro anormal! ¡Está bien! ¡Eres un salvaje! ¡Fuera de ¿En mi casa! mi vista! ¡Fuera! ¡Está bien! ¡Tú no eres mi hijo! ¡Eres un maldicho! ¡Espera que venga tu casa! Sí, esperaré! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Sí, me voy! Pienso recordar, subí a nuestra menta un pay de flores Apenas si me acuerdo lo ocurrido Un de destello y yo comienzo a recordar Subí a nuestra meta un país de flores Hoy he visto las pruebas. Ah, las pruebas de la película. ¿Eh? ¿Qué tal? Me gustaría que les echaras un vistazo. Desde luego. ¿Algún problema? En la campaña, sí, no va mal. ¿Has visto los pósters? Sí, una tía estupenda. Sí. Lo malo es que los clientes están empezando a exigir demasiado. Lo de siempre. Sí, irán acaparar todo el mercado juvenil. Es decir, dirigirse a todos los grupos. Está bien para los A y B, ya sabes, profesionales, funcionarios, licenciados, esa clase de personas. Los C y los D no los veo claros. Quizás sea un poco demasiado serio. Bueno, pues si quieres lo veo. Sí, hombre, yo encantado. ¿A las dos y media? Sí, ¿tú crees que tanto hablar del cáncer de pulmón hará que bajen las ventas? Oh, ¡Qué va! ¡Qué hablar! A los jóvenes esas cosas les tienen sin cuidado. Vierta la madrugada, Parma que no senti bien Mientras una mano que despierta van alzándose y manando de sus dedos un inmenso aludeante. Belleza en unos ojos negros, triste y cansado, semblanza de unos labios que de temblor no Bona una luna clara, verso, arco, un una guitarra, que ahí me parece que llora, que ahí me parece que llora. No abierta a la madrugada, barba que los sentimientos llaman, silencio que agarran el ar.